Nehemías, capítulo once Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suerte para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén ciudad santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades: los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Ucías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de c e f a t í a s hijo de Maalaleel, de los hijos de f a r e s y Maasías, hijo de Baruch, i j o de Colose, hijo de a s a í a s hijo de a d a í a s hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de f a r e s que moraron en j e r u s a l é n fueron cuatrocientos setenta y ocho hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín, Salú, hijo de m e s u l a m hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Gesaías. Y tras él g a b a i y Salai, novecientos veintiocho. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de Helios, y Judá hijo de Senua el segundo en la ciudad de los sacerdotes Jedaías hijo de Joiarib, j a q u h n Seraías hijo de h i l s í a s hijo de m e s u l a m hijo de Sadoc, hijo de m e r a y o t hijo de a i t o b príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa ochocientos veinte dos. Y Adaías, hijo de Jeroham, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, doscientos cuarenta y dos. Y Amasai, hijo de Azareel, hijo de Azai, hijo de Mesilemot, hijo de i m e r y sus hermanos, hombres de gran vigor ciento veintiocho, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni. Sabetai y j o z a b a d de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de a s a b el principal. el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, b a g b u q u í a s el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Gedutún, todos los levitas en la santa ciudad eran doscientos ochenta y cuatro. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas ciento setenta y dos. Y el resto de Israel, De los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y s í a y Grispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asab, cantores sobre la obra de la casa de Dios. porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, h hijo de Mesasebeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en j e c a p s e e l y sus aldeas, En j e s u a Molada y Bet Pelet, en Azar Sual, en b e r s e b a y sus aldeas, en Siclag, en Mecoma y sus aldeas, en Em Rimmom, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en a d u l a m y sus aldeas, en Lakis y sus tierras, y en Azeca y sus aldeas. Y habitaron desde b e r s e b a hasta el valle de i n o m Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, En m i c m a s en Aía, en Bet-El y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adid, Seboin, Nebalat, Lod y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín.